Hola, Juaní, disculpame, pero... Bueno, puta no te metas en el comienzo de mi bloque. Bueno, porque estos son los deditos de Juané. Vean, el espacio que todas las viejas... Acá que están con, con la nagua ahí, revoloteando, esperan con una ansiedad tal que hasta... No, pará, dijeron recién que eran de, de, de 25 a 30. ¿Por qué las viejas? No, eso en las redes sociales. Ah. Acá, en vivo, ah, lleno de viejas. Y sabes que en eh, nuestro Sandro, tenés la vieja, la hija de cuarenta Pero... y pico y... Ah, no, estaba árbol Armando. Las viejas, armando. las viejas están por Armando. Las tuyas claro. son las hijas y las nietas. Eh... Sí, Armando, ¿qué ver, pasa? Armando, ¿cómo Exacto era? Exacto, ¿qué? No, justamente... Ah, ¿Justamente que no estabas niando pelota a lo que estaba no, hablando. Pabeando, estás paviendo, como los pibes de secundario con el celular. No, el celular. Me, que me, no. me quedé con la música de ¿Te la gustó? Par, con esta me encanta. Me encanta la música esta. Muy muy Qué buena. te sugirió? Me sugiere alguien que anda perdido por ahí o que está de en, en un viaje, un viaje buscando algo, queriendo llegar a algún lado. Muy bien. No, parece, me hace acordar a aventura, también, ¿no? Hay algo de aventura de salir a al camino. Sí sí sí. sí, sí, sí. Sí, tiene como una cosa también me medieval, algún resabio, ¿no? Una cosita así de medio evo de, de, de por ahí. Sí, del camino. Del camino, camino sí. Camino, camino, sí. Del trovador que va por el camino me, me, me y también va a buscar me me el que pasa. Cuando cuando decidí... Y, y ¿Es un vidrito? ...incluir... Esto es una película, no es ah, un dedito. Ah, el dedito de Juan y de Peán ha crecido... Es una película, una película que, que está muy buena muy buena la música y que a diferencia de, de, de, de otras películas eh, como esta no una película en blanco y negro también eh, con muchos silencios lo primero que te, te te agarra de la película es la música porque empieza empieza con la canción que vamos a cerrar después y eh, Eh, y, y te, y te, y te ya, ya te metió antes de que pasara algo ya te metió antes adentro a de... saber qué sucede si sí. estamos jugando al misterio podemos decir de qué película no, va? vamos a decirlo nicolás ah, en de nebraska en nebraska una película que se estrenó en el, en el 2013 eh, de alex Payne digamos que una película que tuvo mucho éxito y mucha repercusión en, en la crítica primero pues bueno tuvo muchas nominaciones al oscar a uh -huh. los globos de oro era una película en, en blanco y negro que no abunda mucho, y era una película bastante minimalista. Sí. sí Y si uno eh, no está atento a los primeros minutos del comienzo, y si no te atrapa la música, decís, ¿qué pasa acá esto? Meo, que No, no, no, no pasa más. no más. Esa persona mayor, no se sabe si es una anciana, pero una persona ya adulta, un hombre canoso que va caminando ahí a del camino que, que, que, y aparece que, que, que parece que estuviera perdido, ¿no? Y sí. perdido. Que, que, que, que se hubiese eh, ido, ¿no? no estuve te... tan errado entonces. No, muy no, bien. No, no, no, no estoy errado. Muy bien. Eh, y una película con no sé, muy pocos elementos visualmente, o sea, muy bien elegido, no no es el Hollywood, no hay no hay gran acción, no hay gran trama. No. Vos sabés que el tipo el director, bueno, sabés, no seguro que lo saben el director, eh, él nació en Nebraska. Mira. ¿Qué es el nombre de la película, Ajá. no? ¿Vos decís que es autor referencial la película? No sé, pero nació... Él está es bien. de origen griego, Papadopoulos en el apellido original. Eso ¿no? es muy griego. y es de eso apellido, te lo afirmo. Su apellido lo afirmo. original y lo cambian los, claro, los porque griegos. Porque no no vende mucho. ¿Cuándo? Igual recordemos un poquito la película yo la vi hace mucho cuando la estrenaron. Eh, este hombre que, que está caminando se, no me acuerdo en qué, en qué eso está pero se sigue caminando a Nebraska. Algo que está en otro estado, está muy lejos. no eh, que Me voy a Tucumán. Y, ¿Y por qué se va a Nebraska? Bueno, porque parece que ganó un premio de un millón de dólares. ¿Viste esos premios? Que eh, claro, en esas, es en como esas... un cuento del tío o, o esas claro. pavadas. Que, y él está convencido y se quiere... Eh, y bueno, y entonces... Eh, el hijo, medio como que, bueno, con los dos hijos no saben si, ya lo ve medio senil, medio como que... Y su mujer, su mujer también. Y la también. mujer también, y, y, y no, tampoco lo quieren cuidar demasiado, hay que estar todo el encima, y qué hacemos, no bueno, llamo un geriátrico. También es, es la razón de los hijos con los padres cuando se pone sí. medio, medio viejo bueno, todo una, hay cuando parte, se pone una carga, a, sí, ¿no? Sí, y hay parte muy interesante que en, en, en el sentimiento que tenía el, el, el protagonista con su camioneta, con la camioneta Ford también o sea es ese tipo de amor que uno tiene a los a los objetos ¿no? eh, y, y también a una camioneta Ford en un lugar muy porque es bastante agrícola el lugar donde viven este, Van a las afueras eh, y, y, y está muy bueno porque el hijo no lo entiende mucho está, hay una parte que el hijo no entiende porque está tan apegado a su camioneta y Eh, me parece que sí. hay una hay una soledad en, el, en la película entera. Sí, es terrible. Es terrible. Pero te una pregunta que la vez creo y además el director estuvo muy bien en la elección el blanco y negro. Sí, es, es mucho más opresivo todavía esa historia, esa, esa soledad, ese, ese Qué bueno es el blanco y negro en, en algún en este tipo de películas, en algunas películas que bien elegido está, ¿no? ¿no? El hecho de Sí, porque un un, un le había sacado restado potencia esa angustia, esa soledad, a esa, a esa búsqueda, a esa incomunicación. Bueno, y lo que estamos escuchando, eh, la música, es eh, toda la banda sonora la hace eh, un compositor, músico estadounidense, que se llama mac Mark Horton, eh, el cual también actúa en la película, participa de la película, y también su banda, o sea, hace la música mac Horton y eh, participa también su banda, que se llama The Teen Hat Trio, este el Sombrero de hojalata sí, mí, ¿no? Insisto Para mí es retrobador, edad media sí, Tipo chanson francesa del sur Sí, eh, sí, sí En cualquier momento parece que va a aparecer Alguno de los le Leluté haciendo algún chiste Sí eh, eh, Tiene esa cosita Y tiene, y, y fíjate eh, Quienes participan en sus discos Tom Wait Ah, bien, se manejan Mike Patton No lo no tengo ese El cantante de... Pero... Te compliqué. No, ¿Perdona? no, no, no, no, no, no, no, no, no. Es el cantante de, una, de un bandón. Espera, eh... dame un segundito. Sí, por pensando. favor, Patton, a ver si hay Pero alguno... Pero es una barbaridad que no, no me esté Fine No, no perdón. Ah, ahí está. El sí, cantante sí. de Fine No More", que si bien Fine no es una es una banda, sí, que, es, que tiene mucho poder y, y a veces este llega a, hasta el... el, el, el el hardcore, cuando canta. Mike Patton es uno de los artistas más completos que ha dado eh, los 90 o el, el, el grunge en, en Estados Unidos. Mike Patton, eh, escuchalo, es, un, es grosso, grosso, pero mal. Eh, bueno, Tom Wait, Mike Patton, eh, Willie Nelson. Eh, bueno, Willie Nelson sí sabés quién es. no, no. El activista, el cantante eh, de folk. No el sabe, que hacen chiste en todos los no Simpsons. No sabe Armando sobre... quién es. ¿Sabés quién es Willie Nelson? Yo me quedé con los andariegos. Bueno, Willie Nelson es un cantante de folk muy conocido de, de country. Este, no, no es sé, Es muy grosos de Estados Unidos y también muy relacionado al al hipismo y a las este, a las causas eh. canciones de protesta. Sí, pero también activó un activista eh, ecológico también muy, muy grande, muy hippie eh, de, de Estados Unidos. Es nada, un, no, es de, de la época de Bob Dylan para decirte algo. Eh, así que bueno esta es la música de Nebraska que está buenísima el que le guste entre eh, o a Spotify o o entre también a YouTube mírela mire la película porque está muy buena también y, y va acompañada de la música el videito de Juan y Piano hoy es hoy eso está hoy está agrandado hoy es grandado. una película pero está bueno porque este al que le guste caminar con la música o al que le guste viajar con la música de una película lo va a poder hacer porque eh, está muy pero, pero muy buena como vos decías es es algo así, este juglaresco lo que estamos sí. escuchando. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, presente la canción con que nos despedimos, Vamos, ¿no? Vamos a escuchar la canción con la que abre la, la película, el caminando eh, por la ruta. Es de Mac Horton, Derby.